Hola de nuevo, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy te vamos a hablar de una de las fiestas más conocidas y visitadas de nuestro país, las Fallas de Valencia. Gracias a este episodio podrás practicar tu comprensión oral del español mientras conoces algunos aspectos de nuestra cultura. En otras ocasiones, te hemos hablado de fiestas y tradiciones típicas de nuestro país, como los Sanfermines, la Feria de Abril de Sevilla, las fiestas de los pueblos, la Noche de San Juan o la Tomatina, para poner algunos ejemplos. Las Fallas de Valencia son una de las fiestas más multitudinarias de nuestro país. Multitudinario significa que hay mucha gente. Por ejemplo, un concierto multitudinario es un concierto al que va mucha gente. Queremos hablarte de las fallas porque estas fiestas han aparecido en varias películas o series extranjeras y, en muchas ocasiones, se ha creado una imagen falsa de cómo son estas fiestas. Uno de los ejemplos más claros es la película Misión imposible 2. Al comienzo de esta película hay una escena donde se mezclan la Semana Santa de Sevilla con las fallas de Valencia y con los sanfermines de Pamplona, y con algunos elementos de la tradición mexicana. La verdad es que fue bastante gracioso verlo en la pantalla. Resulta curioso el resultado porque enviaron a un experto durante seis meses a España para representar correctamente estas festividades. La escena desde el punto de vista del realismo fue un desastre. Vamos a explicaros cuándo se celebran las Fallas de Valencia, cómo son y algunas cosas interesantes sobre esta fiesta. Durante este episodio puede que algunos nombres y palabras te suenen extrañas. Esto es porque están escritas en valenciano. El valenciano es un idioma que se habla en esta región, además del español. Fechas de las Fallas de Valencia Las Fallas de Valencia se celebran cada año del 15 de marzo al 19 de marzo. Aunque la celebración más importante es la de la ciudad de Valencia, otras localidades de los alrededores también celebran fiestas similares. Actualmente, esta fiesta está considerada como fiesta de interés turístico internacional. Este título es un título honorífico que concede el Ministerio de Turismo de nuestro país. Se concede el título de fiesta de interés turístico internacional a las fiestas tradicionales que cumplen determinadas características y que tienen importancia para el turismo en España. Algunas de las características que tiene que cumplir una fiesta de este tipo son las siguientes. Que participe una gran cantidad de ciudadanos. Que haya asociaciones dedicadas a la participación en estas fiestas. Que sea conocida los medios de información internacionales. Que sea original y tenga características únicas en nuestro país. ¿Cómo son las fallas de Valencia? Durante la celebración de las fallas hay muchas actividades populares. Hay tantas que no voy a poder hablar de todas, pero comentaré las más importantes. En las fallas de Valencia hay un protagonista principal, el fuego. Los fuegos artificiales, los petardos y el fuego son el elemento principal de estas fiestas y lo que diferencia a esta fiesta de otras de nuestro país. Las personas que participan en las fallas se llaman falleros o falleras. Cada año se selecciona una fallera mayor. Las diferentes agrupaciones y asociaciones de falleros de Valencia presentan candidatas, un jurado selecciona a la fallera mayor. La fallera mayor se encarga durante los días que duran las fiestas de representar a las diferentes agrupaciones falleras. Los falleros y falleras valencianos deben vestir con el traje típico que tiene que cumplir algunos requisitos. Estos requisitos son necesarios para que este traje sea válido. La crida la crida es el nombre que recibe el inicio de las fiestas. Para comenzar las fiestas, la fallera mayor de la ciudad reúne a todas las agrupaciones falleras y pronuncia un discurso para iniciar las fiestas. Para celebrar el comienzo de las fiestas se lanzan fuegos artificiales. Los monumentos falleros Las diferentes agrupaciones falleras crean lo que se llama monumento fallero. Un monumento fallero es una escultura realizada en exclusiva para estas fiestas. Los monumentos falleros suelen representar escenas de actualidad y tienen un significado crítico. Los monumentos falleros intentan criticar a la sociedad actual o las cosas que ocurren en la sociedad. Otras pueden ser simplemente escenas fantásticas o esculturas con fines artísticos. Los monumentos falleros son conocidos como fallas. Dentro de estas esculturas verás muñecos. Estos muñecos son llamados ninots. Artistas valencianos trabajan durante todo el año para crear estas esculturas y ninots. Antes y durante las fallas, estas esculturas pueden visitarse en el Museo Fallero, que está abierto al público durante estos días. Todas estas esculturas y ninots se quemarán al final de las fallas. Únicamente se puede salvar uno. El mejor monumento no será quemado. ¿Quién elige cuál es la mejor obra? El resultado depende de una votación popular. Muchas de las obras creadas también participan en un desfile por las calles de Valencia. La mascletà. La mascletà es un acto que ocurre todos los días a las 2 de la tarde. La mascletà se hace desde el día 1 de marzo hasta el día 19 de marzo. La mascletà recibe su nombre por un tipo de petardo, el masclet. ¿Qué es un petardo? Un petardo es un cartucho que tiene una cantidad pequeña de pólvora y que se hace explosionar. En la mascletá explosionan miles de petardos. Termina con un gran estruendo final, conocido como terremoto. La cantidad de ruido es altísima, llega a superar los 120 decibelios. Este es aproximadamente el ruido que hace un avión grande durante el despegue. La planta. Los días 14, 15 y 16 de marzo se realiza la llamada planta. Se trata de erigir los monumentos falleros. Erigir es un verbo que en español significa levantar. Como las fallas suelen ser muy grandes, los artesanos las construyen por piezas y las montan durante la planta. El día a las 8 de la mañana, Tienen que estar todas terminadas, de lo contrario, son descalificadas. La despertá Si sales de fiesta durante estos días y quieres dormir hasta tarde por la mañana, es difícil hacerlo durante las fallas. A las 8 de la mañana, muchos falleros y falleras salen a la calle para hacer explosionar petardos. Esto sucede en casi todos los barrios. Así que te van a despertar. Castells de Fox Artificials Durante las fallas de Valencia también podrás ver castillos de fuegos artificiales. Un castillo de fuegos artificiales es una estructura donde se hacen explotar petardos y se lanzan cohetes. Estos castillos de fuegos artificiales pueden verse entre las 12 y la una y media de la noche. El más conocido de los castillos es el llamado Nid del Foc, Noche del Fuego en español. Dura unos 20 minutos y en él se hacen explosionar unos 2.500 kilos de pólvora. Si vas a ver la nit del Foc, prepárate bien porque cada año acuden más de un millón de personas. La cabalcada del Foc la cabalgata del fuego en español es una tradición de las Fallas de Valencia. Es un acto simbólico para anunciar la llegada del fuego que quemará los monumentos falleros. Este acto suele realizarse el día 19 de marzo a partir de las 7 de la tarde. En este acto, los fuegos artificiales, los petardos y la pólvora también son los protagonistas. Durante la cabalgata podrás ver algunas personas disfrazadas de demonios que forman algo llamado correfuegos. Suelen llevar unos artefactos pirotécnicos que lanzan chispas y fuego. La nit de la crema. El último día de las fallas se celebra la nit de la crema. Durante este día, los monumentos falleros y el fuego son los protagonistas. Durante la nit de la crema, Se queman los monumentos falleros y un castillo de fuegos artificiales. Este acto comienza generalmente a las 10 de la noche. Y esto es todo lo que os podemos contar sobre las fallas de Valencia. Como ves, si no te gustan los ruidos fuertes o el olor a quemado, es mejor que no vayas. Pero si vas, podrás ver un espectáculo muy interesante a todos los niveles. Si tienes alguna duda sobre este episodio o quieres hacer una sugerencia, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook, Twitter o Google+. También puedes seguir nuestra cuenta en Instagram, estaremos encantados de hablar contigo. Un saludo, mucha suerte y hasta el próximo episodio. Esto ha sido todo por hoy.